100.9, en la Ciudad de Autónoma de Buenos Aires, en el barrio de, de Mataderos. Y una vez más, haciendo un programa con chicas y chicos de, de escuelas públicas, en este caso con una con una primaria, que era inmediatamente lo vamos a presentar. Mi nombre es Néstor Cortés, estoy reemplazando a Cristian Gauna, que por razones eh, de, obvia de tránsito, de complicación en el día de hoy en la Ciudad de Buenos Aires, eh, eh, está un poquito demorado y ya va, ya va a venir y toma... Y tomas la conducción eh, Así que bueno, a ver, ¿quién me acompaña hoy en la mesa de Hora Libre en este momento? Tu nombre Kiara Camila Emelie. Emelie Abigail Badra Bien, ¿de qué escuela son? De, de la el... escuela 17 de Juan Gal de Esperen, ¿la escuela 17 de del distrito escolar? 11 ¿Cómo ¿Cómo se llama la escuela? Juan, Juan Galo Lavalle. La no hablen todas, parece que hablan en coro, ¿viste? Juan Galo Lavalle. ¿Dónde queda la escuela? En el Parque Avellaneda. Muy bien, en el Parque Avellaneda, esto es la ciudad autónoma de, de Buenos Aires, es uno de los pulmones verdes más importantes de, de la ciudad. Eh, ¿Es una escuela de jornada simple o de jornada completa? Jornada completa. Jornada completa. completa. Uy, jornada, uy, qué ganas de hablar que tiene ¿no? Están con todo, ¿eh? Mirá los, los, los, los pulmones cómo están. Jornada completa, con lo cual significa que ustedes comen en la, en la escuela. Sí. sí. ¿Ya comieron hoy? Sí. sí. ¿Qué comieron? Eh, milanesa con ensalada de zanahoria con tomate y huevitos. Y picado. huevos picados. Muy bien, qué rica comida, ¿eh? Muy bien. Sí. Bueno, eh, ¿con quién vinieron hoy? ¿Con qué maestra vinieron? Con la Gabriela. Muy bien, ¿y alguien más vinieron, no? ¿Se acuerda del nombre? Sí. sí. ¿De la bibliotecaria? Sí. sí. Marisol. Marisol, exactamente. Eh, estamos con, con Chicho, Chicho Leiva, el, el operador técnico eh, que me acompaña. Y bueno, a ver... Vamos a hablar un poquitito de lo que trabajaron eh, Para este programa de, de radio usted estuvieron trabajando en un proyecto, ¿no? Sí, ¿De sí. qué se trata? A ver, cuénteme un poquitito eh, Primero le leímos el cuento ¿Qué cuento? A ver eh, El libro, se, el cuento se llamaba ¿Quién le tiene miedo a Demetrio Latov? Bien, ¿Quién le tiene miedo o quién le teme a Demetrio Latov? Bien eh, ¿Con quién trabajaron este, este proyecto? Con la señorita Eliana de Teatro Con la señorita Eliana de, eh, teatro. de teatro ¿Tuvieron la oportunidad de eh, de que vaya la autora a la escuela? Sí ¿Ustedes se acuerdan de cómo se llama la autora? Sí, Ángeles Durini Ángeles Durini, bien ¿Y le hicieron una entrevista? Sí, sí, sí. ¿En dónde se le hicieron la entrevista? En, en la escuela ¿En qué parte? En el salón de teatro En el salón de teatro, el salón de uso múltiple, bien ¿Y qué les pareció la autora? Eh nos, les hicimos preguntas y nos contestaba. Y más o menos qué le dijo? ¿Les contó más o menos cuánto tardó en escribir el libro? Sí, sí. sí. ¿Cuánto tardó? Pues no tengo ni idea. Un día. No. No, como un día. Un año. Un año, un año tardó. Ahora, eh, ¿Hay cuántas partes hay de este de este libro de Demetro? Tres partes. Tres partes. ¿Si ustedes eran? Una. No, Una, no, no. bien. Eh, ¿Y qué hizo Liana con, con este libro? ¿Qué les trajo ustedes? Nos trajo fotocopias así como... Sí, a, más cerca del micrófono Nos trajo fotocopias y como nos dio como decían ahí que íbamos a hacer algo y practicamos lo que teníamos que hacer Bien, le trajo las fotocopias digamos, como que hizo una adaptación de, de, de, de, de este cuento ¿sí? lo dividió en 12, en 12 capítulos y les puso más o menos 10 personajes ¿Y ustedes cómo se llama lo que lo que grabaron? Radio teatro. Muy bien, radio teatro. ¿Qué es un radio teatro? A ver. Es como decir... A ver Camil. Es cuando vos grabás algo y sale en radio. Y sale en radio y aparte ¿qué más? A ver. El teatro. Es teatro y mientras que hagas el teatro que estás haciendo algo, ¿ves? lo de teatro así, el, el, el que está ahí te está grabando. ¿Ustedes actúan? Actuamos. ¿Y con qué actúan? ¿Con... ¿Con qué actúan? ¿Se mueven? ¿Sí? sí no ¿Pero sé... eso se ve? No, no. ¿Y con qué actúan entonces? Con... Solo practicamos lo de la voz. Eh, bien, ustedes actúan con la voz. Sí. sí. ¿Entendés? Es, es, en radioteatro es eso, es actuar con, con la voz. Ustedes saben que radio sí. en radioteatro... Sí. La radio fue muy famosa en la década del 40, de 1940, 1950. Argentina siempre fue muy fuerte en radioteatro. Y, y, ¿Y vieron, ustedes vieron alguna novela por televisión? Sí. sí. Bueno... Las novelas que después se emitieron por televisión antes cuando no existía la televisión que solamente existía la radio se hacían novelas por radio es decir se llaman radionovelas entonces se grababa en vivo y cada uno de los de las actrices de las actrices de los actores personificaban algún algún personaje bien y qué les pareció esto de, de, de, de grabar radio teatro le gustó muy bien porque no muy bien y Nos ¿Por te gustó? No, porque un poco fácil y un poco divertido, porque practicábamos siempre. Y aparte está bueno practicar la lectura, ¿no? Sí. ¿Le gusta leer? Sí. ¿No? ¿No te gusta leer? No, está bien. que sí. no te gusta leer en público o no te gusta leer directamente? Eh, en público. ¿Eh? En público. En público, no te gusta leer en público. ¿Sí? ¿Te pone nerviosa? Eh, está bien, es, es lógico, digamos. Hay como que te ten todo el tiempo mirando o, digamos, eh, para, algunas, para algunas personas... Obviamente le da un poquito de, de mito, pero está bueno esto de leer en, en, en público, ¿sí? Eh, ¿Y usted con y con radio qué hicieron? Con radio estuvimos... Estuvimos haciendo unos ejercicios como actuando, sí. jugando un poco sí y después nos Bien. estuvimos preparando para actuar. Bien, y para el programa de radio de hoy. Sí, sí. perfecto. Sí. Bueno... Hecha la presentación, ahora, eh, cuando nos separe después que nos separemos un poquito con, con una música, vamos a empezar directamente a trabajar con los eh, radioteatros. De las dos escenas, los chicos eh, grabaron seis escenas que ahora se las vamos a contar un poquitito. Estamos en el aire de hora libre. ¿Cómo les va, chicos? ¡Bien! Bien. Bueno, antes la voz era de Néstor Cortés, quien está en la coordinación de piso, que estuvo trabajando con ustedes y con las maestras. Yo quiero que me cuenten ahora con qué maestras trabajaron. Con la señora Andrea y la señora... De teatro. De la de... señora de teatro. cómo se llama la señora de teatro? ¿Alguien se acuerda el nombre? Eh... Mm -hmm. La seño de teatro <risa> Bueno, después me lo averiguan porque está bueno darle las gracias Porque estuvo trabajando con ustedes, ¿no? Sí. Cómo se llama la seño de teatro Bueno, a dar nombre y apellido de cada uno De los que forman parte de este segundo bloque Empezando por aquí, vamos Diego Macedo Diego Matías Ramírez Camila Gómez Abigail Céspedes Alejandro Insúa Bien, mi nombre es Cristian Gauna, allí tenemos a Chicho Leiva que nos está haciendo la operación técnica Néstor Cortés está en la coordinación de piso y estuvo en la producción de este programa esto es Hora Libre, Hora Libre por Farco, sí para la red del Foro Argentino de Radio Comunitarias y saliendo en vivo desde los estudios de La Milagrosa FM 100.9, porque bueno, todas las semanas nos reunimos acá la gente nos escucha, salimos también online allí en www.lamilagrosafm.com y también pueden bajarse este programa todas las radios que forman parte de la red allí en el espacio virtual que tiene el Foro Argentino de Redes Comunitarias que es punto Eh bueno, a ver, escuela primaria número 17 distrito escolar 11, escuché el grupo anterior que nos contaba que queda a, aquí en la ciudad de Buenos Aires. ¿Cómo han viajado ustedes? En micro. Micro. micro. Bien. Micro. ¿Llegaron sí. bien? Sí. sí. ¿Habían hecho radio antes? Sí. ¿Sí? ¿Les gusta? Sí. ¿Está bueno? Sí. <ríe> bueno, a ver, estaban hablando, hicieron la presentación ahí de eh, un trabajo que ustedes estuvieron realizando a partir de una lectura. ¿Qué es lo que habían leído? Recordémosle a la gente. Demetrio ¿Quién le tiene miedo a Demetrio a la top? ¿Quién le tiene miedo a Demetrio a Bien. Después de hacer esa lectura, ¿qué hicieron ustedes? Eh, eh hicimos ejercicios. Ajá. Después eh, la señor de teatro nos había dado con unas unos escenas, unos escenas, unas escenas para actuar Bien. y después nos dividieron por personajes. Sí, sí. Ahí les pregunto, ¿qué es una escena? Es cuando grabás algo Una escena el... es cuando eh el... Hacés algo eh, que vos lees. Bien, ustedes actúan ahí, no solo leen. ¿Sí? Y lo que hacen es como tomar un fragmento, un pedazo de la historia y la actúan entre ustedes, ¿no? ¿Hicieron eso? Sí. sí. ¿Dónde grabaron? Eh, en el, el, el, salón, el, no. el salón. ¿En el salón? En computación. En y, computación. También, y también en... En el locutorio. <ríe> en el locutorio no, el, el, el, en, el en el laboratorio debe ser, ¿no? En el laboratorio Ah, en el laboratorio de la escuela Bueno, ¿qué vamos a escuchar ahora? Tenemos la escena número uno ¿De qué se trata? ¿Alguien sabe? de, de Del cumpleaños de Demetrio Que la tía y... Eularia le regaló un diario a Demetrio la y, empe y empezó a escribir, a escribir. Bien, muy bien Bueno, vamos a escuchar esa escena y después la comentamos Y me cuentan cómo la hicieron, ¿les parece? Sí Bueno, con ustedes entonces, el cuento, ¿cómo era? que se llamaba? Demet ¿Qué le tiene Demet miedo de Demetrio Loto? Que los cumpla feliz Que los cumpla feliz Que los cumpla Que los cumpla feliz Soy Demetrio Loto Hoy cumplo 12 años Y me aburro como un hongo Primera verdad, mi vida, no tengo amigos, nunca me, me llevan a ningún lado, ni me dejan salir solo. Segunda verdad, no voy al colegio, mis padres no me mandan, no sé por qué, cuando les pregunto me dicen cualquier cosa. Me da mucho trabajo escribir en mi diario, siento que tengo que pensar en cada palabra. Te cuesta estrenarlo, pero vas a ver dentro de unos días. Vas a volver corriendo del lugar que hayas ido para buscar tu diario y te vas a poner a escribir desaforradamente. ¿De qué color era la caja, tía? Rojo, rojo, carnesín. Tu labios de rubí, de rojo, carnesín. La, la, la, la, la, li, la, la, la. Se a ti me siento desangrar sin poder conversar Qué costumbre más antigua regalar un diario a un chico Y bueno, regalamos otra cosa, abuela. ¿Qué cosa? Yo en la plaza tus padres no quieren Pero qué le pasa a mis padres que no me dejan ir a mi ciudad. En esa calle y mis amigos y todavía no los conozco. A tomar té. Mejor vamos. hora libre. Donde la comunicación hace escuela. Hora libre. 10 años de radio. De radio. Hora Libre, que es este espacio donde los chicos toman la palabra, se apropian, ¿no? De la palabra le cuento a los oyentes. Bueno, hoy tomaron la palabra de una forma teatral, radio teatral, ¿sí? Eh, ¿Quiénes pusieron las voces ahí y actuaron? Nosotros. Bien. ¿Me pueden decir el nombre de cada uno de los personajes? Demetrio. Bien, Demetrio. ¿Quién, quién hizo de Demetrio? Yo. ¿Nombre? Matías. Matías. ¿Otro personaje? Demetrio, el relator. Demetrio, el relator, ¿el relator quién lo hizo? Eli el Martín el y Martín, Martín ¿Y Martín qué apellido? Eh, Sandoval ¿Y tu nombre? Diego Al micrófono, él me, me, me habla así como lejos, lejos Diego Diego, ¿qué apellido? Macedo Macedo, ustedes hicieron de relato, digamos Hicieron la voz del relator Después había unas niñas también ahí, ¿no? Sí Yo soy la abuela La abuela, ¿y cuál es tu nombre? <ríe> Camila Camila y soy la abuela Yo soy la tía Eularia. Eularia, ¿y tu nombre? Abegail Céspedes. Abegail Céspedes, ¿y el muchacho? Yo soy el tataragol del arte. Mirá, bien. ¿Y hay más chicos? ¡Sí! sí. Bien, tenemos una escena más, ¿no? Sí. ¡Sí! ¿De qué se trata esa segunda escena? ¿Quién la quién sabe de qué se trata? Mm. ¿Qué pasa después del cumbre? De, de que cumple? la abuela, eh, no, Demetrio va al cementerio. Va ¿Cómo? al cementerio. Y... Sí y está su abuelo Ler y después Demetrio le hace varias preguntas a, a su abuela. Bueno, vamos a escuchar esa segunda escena, Y me cuentan cómo la realizaron y algunos detalles. ¿Les parece? Estamos con ustedes escuchando por capítulos, sí, el el radioteatro realizado por los chicos de la escuela Juan Carlos Lavalle, sí, y el texto es ¿Quién le teme a Demetrio Latov? <risa> A la noche fui con mi abuela al cementerio a visitar a los parientes, ya que me dijeron feliz cumpleaños. Entra la abuela. Acostado en una tumba está el tatarabuelo Lard. Entra Demetrio y la abuela. ¿Estás listo Demetrio? si sí, abuela, te estaba esperando. Se acerca a las tumbas. ¡Hola, tatarabuelo! ¡Hola, Demetrio! ¡Feliz cumpleaños! Toma, Demetrio, rega las tumbas con sarrancol, por favor. Le da una regadera. Demetrio empieza a regar las tumbas. Así el sarrancol, gracias a ese invento, hemos perdido nuestra valentía y nuestra ganas de tragarnos el mundo. Sobre todo nuestras ganas de traernos el mundo, lo que me parece muy bien. Algún día uno de los nuestros... Señalando a Demetrio de este debajo de la tumba. Será vos mi tataranieto el que recupere el honor de la familia de las viejas costumbes. ¿Cuál chico también le dan sarancol? No es necesario, su padre tuvo que tomar hasta los 20 años. Después Listo y su madre también. Bueno, entonces solo queda esperar. ¿Esperar qué? Que el chico despierte es una de las posibilidades que se podría dar. Que los nuevos descendientes refuercen los impulsos civilizados y que el sarancol haga efecto contrario a los nuevos nacidos. Demetrio la mira. Vamos. Pero abuela, el tatarabuelo todavía no me contó ninguna de sus historias. Otro día, vamos. La abuela se adelanta y se pone a regar algunas plantas. Por el sendero le hice varias preguntas a mi abuela. Pero no me quiso contestar ninguna. Bueno, me las contestó todas, pero ninguna con la respuesta correcta. Yo no quiero decir que mi abuela mienta, pero lo que sí puedo decir es que no quiere que sepa algunas cosas. Por ejemplo, que se... El estar en col, porque regamos el cementerio con eso, porque el tatarabuelo le gusta, porque no se lo podemos contar a nadie. Bueno, bueno, muchas preguntas, mi hijo. Pregunta a tus padres. Yo les pregunté, ¿qué te dijeran? Que eran vitaminas, pero que igual no se podía contar a nadie. Por eso no quieren que vayas a la ciudad, para que no le cuente nada a nadie. Ay, pobrecito, mi nieto, tus padres son unos miedosos. Yo te voy a llevar a la ciudad, vamos a ir a la plaza. Wow qué clima de terror ahí, de misterio, ¿no? sí. A ver, vamos a contarle un poco a la gente ¿A ellas no hablan de una, una poción, unas gotitas de qué? De sangre y qué es eso? Es, es, un, es, una, es vitamina una vitamina que se le da a los vampiros Para que, que, que no chupen, chupen, chupen sang sangre de gente. otros Ah, ¿para que se les vayan las ganas de sacarle la sangre a la gente? Sí Mira, bueno, ¿y esta familia es una familia de vampiros? Sí mm -hmm. El todavía no lo sabe Él no está enterado todavía Bien, mucho misterio ahí, ¿no? Sí. Bueno, chicos, me gustó, me gustó la historia. Vamos a seguir ahí con las escenas. Quiero que me recuerde el nombre y apellido de cada uno de ustedes para saber quién hizo este bloque. Camila Gómez. Abigail Céspedes. Alejandro Insúa. Diego Macedo. Matías Ramírez. Todos ellos son estudiantes, ¿sí? De la escuela primaria. Juan Galo Lavalle de... 20... Bueno, cuénteme, cuénteme, ¿de qué grado son? cuarto grado haciendo ah, la pichada Cuarto grado, entonces Bueno, vamos a escuchar un poquito de música, ¿les parece? ¿Sí? sí Maluma Carnaval Si te hace falta que te quiera te amo mi manera Yo hablaré Hasta mi no vida, los temores, abrazo. De... Seré tu ángel guardián, tu mejor compañía. Tu más fuerte año en el marco, te enseñaré a volar. Si a tu abra más de amores, Que me tratemos mejores. Levanta ya tu mano, que vinimos a gozar. No hay que sufrir, no hay que llorar. era mamacita, si así no soy tan bonita. Déjame probar esa boquita y yo no sé que de kipi. Si quieres sentir vas a pasarla bien. El final es la no vas a querer volver. Baila, me se va bailando bien. Son mi voy cantar Cerca de... Ahí escuchábamos a Maluma, ¿no? Y, y bueno, a ver eh, Estamos ahora con un nuevo grupo Yo quiero que me nombren Nombre y apellido de cada uno de ustedes Así sabemos quiénes forman parte de esto Se pueden poner los auriculares, ¿eh? Compártaselo uno cada uno Y, y después se lo van pasando Nombre y apellido, por favor Badra Pérez Bien eh, no. Bautista Picón Bautista Abigail Rojas Abigail Céspedes Mauricio huanca Camila Gómez Bien, bueno, a ver, eh, tenemos acá un nuevo grupo Estuvieron trabajando eh, con el radioteatro Sí, la historia es ¿Quién le teme a Demetrio Latov? Hemos descubierto algo No es una persona común Uh -huh. No, porque no es una persona común. Porque, porque, son vampiros. Son vampiros. porque es un vampiro. Porque es un ¿Y él lo sabe? No. No. no. Luego de poco a poco se se, da, se va dando cuenta que no se refleja en el espejo, en el en, Suspe en los espejos. Sospecha mucho los los compañeros de de metro que es un sí. que es alguien. Raro. Dice que es muy misterioso. Por el momento es misterioso, es alguien raro, es alguien que empieza a descubrir que le pasan cosas, pero todavía no sabe bien qué qué es lo que le pasa, ¿no? Sí. sí. Bien, bueno, vamos a escuchar ahora eh, la tercera parte, ¿sí? La escena 6, creo que es. Eh, pero quiero que prestemos atención y después me cuente cómo le hicieron, ¿les parece? Sí. sí. Me dice Juamba. Soy el que se sienta al lado de Demetro. La señorita Ana me lo pidió. En el grado todos pensamos cosas raras de nuevo. Yo no sé qué pensar. Por el momento no puedo negar que lo miro, que pienso en él más que en la propia Guille. Y antes, la verdad, no paraba de pensar en Guille. Pero lo que más bronca me da... Es que Guille dice que también piensa en él Entra Guille yo te dije que como es nuevo todos queremos saber de él Si vos pensás en él, ¿por qué yo no puedo? ¿Eh? Además de mí no es malo, solo misterioso Por eso no te quiero asustar Pero me dijo mi abuelo que en la casa de Demi Como le dicen ustedes, guardan muertos ya sé Lu me dijo que tienen un cementerio antiguo me, no me da miedo por eso con Lu le estamos mandando indirectas para que nos invite un domingo a tomar el té a su casa mira si le pone veneno cállate entra la seño Ana ¿Qué hacen acá ustedes dos? Se me van la aula ahora mismo. Ana y Guille salen. Tengo que hacer algo antes de que Lu y Guille logren que Demetrio las invite a su casa. Tengo que averiguar más cosas sobre él. Capaz la única forma es invitarlo yo mismo a mi casa. Este fin de semana. No queda otra. Salen. Derecho a la palabra Derecho a la lectura Derecho al juego Derecho a la educación Derecho a que se escuche tu voz Derecho a la comunicación Hora Libre Donde la escuela hace radio Bueno, estamos en el aire de Hora Libre Acabamos de escuchar eh, la escena número 7 De quien le teme a Demetrio Latov eh, Ahora acaban de pasar otras cosas ¿Quiénes hicieron de relatores acá? Eh, Diego ¿Sí? Matías Y Martín Y Martín Bien Y después tenemos algunos personajes ¿Juamba? ¿Quién es? Bautista ¿Juamba quién hizo? ¿Bautista? ¿Le puso la voz? Juan Yo. Bautista ¿Vos le ¿Te gustó hacer esa, ese personaje? Sí ¿Estuvo bueno? Uh -huh. Eso de leer ahí grabado ¿Cómo estuvo? Bien ¿Estuvo bien? Bien ¿Quién hizo de Guille? ¿Quién le puso la voz a Guille? Badre. Badra Badra Mirá. Perres ¿Y cómo fue esa situación de Perres. actuarlo? Perres Como a mí me gusta mucho leer, así, entonces decidí también actuar. Va cerquita, más cerquita que estás muy lejos. Yo a mí me gustaba va leer, entonces también quise actuar y me puse como ese personaje porque me parecía que ya que era de mujer, yo también soy mujer. Ajá. Y entonces me convencí. Me convencí en hablar y actuar. Mira, muy bueno, che. Bueno, estaba Luis, estaba Juan, estaba Ana también, ¿no? ¿Quién es Ana? yo Y cómo lo... ¿Abi, cómo fue eso? Eh, eh, ¿Cómo se organizaron para grabarte, por ejemplo? Eh, yo, eh, primero yo estuve hablando y después... Eh, eh, no, no Quise hacer Ana porque me gustaba ser maestra y... Y, eh, me gusta, y me gustaba eh, a Enseñarles a los, a los chicos Y por eso quise ser maestra Está bueno, está bueno Bueno, tenemos una escena más para escuchar ahora Sí, me van a contar bien cómo trabajaron todos eh, ¿Fue fácil esto de hacer el radioteatro? Sí, sí. O menos. Más o menos Algunos más o menos y otros fáciles ¿Qué sí. fue lo más difícil? A ver, para vos, lo... por ejemplo ¿Qué fue lo más difícil de hacer radio radioteatro? lo más complejo, lo que más te costó dibujar. dibujar bueno, al final vamos a ver parte de esos dibujos ¿no? eh, sí. le vamos a tener que contar a la gente esto es un desafío, porque como la gente acá no ve esto es radio ¿sí? déjenme el micrófono quieto que se escuchaba bien no lo toquen más porque si no se escuchan los ruidos y cuesta escucharlos a ustedes ¿y qué fue lo más lindo de hacer radioteatro? Que lo que hablábamos... Contar el y, cuento. A ver, vos decís lo que hablábamos. hablábamos y del cuento que nos decía muchas cosas y entonces decidimos hacerla porque parecía muy divertido hablar. Sí, y leer. Y leer. ¿Y a vos qué fue lo que te gustó más? Eh, contar el cuento. Contar el cuento, que la gente pueda entender el cuento, ¿no? Sí. A mí me dio gracia porque los amigos también eh, sospechaban Y nosotros también sospechamos Pero poco a poco fuimos entendiendo Claro, porque al principio no sabían bien qué estaba pasando Qué clase de personas eran, ¿no? Igual que nosotros <risa> Bien, sospechaban que era un vampiro Sí Poco a poco ya ¿Al principio que... Se dieron, pensaban que era otra cosa? Sí. sí ¿Qué pensaban que era? Que era humano que un ser humano Y después pensamos que él se ponía pálido Y él no se desprejaba Hasta que la señora nos contó que era un vampiro Como nosotros no... No nosotros se nos, cuenta no, no sabíamos que era un vampiro Pero la señora de teatro Nos dijo que era un vampiro Sí bien hubo que descubrirlo bueno vamos a escuchar la escena que sigue que es la escena número 7 sí. ¿Sí? Sí, sí y después me cuentan quienes estuvieron trabajando ahí escena número 7 del cuento cómo se llamaba el cuento De el sábado a las 13 en punto tocaron el timbre y me corrió a abrir la puerta y se lo quedó mirando sin decir nada. Entonces aparecí yo para hacerlo pasar. Mamá estaba detrás de mí, así que cuando di un paso atrás... ...para dejarlo pasar a Demetrio, la pisé y ella se puso a gritar. Decidí salvarlo de toda esa locura y por fin dije... ...Demetrio, ¿vamos a mi cuarto? En mi cuarto no sabíamos qué hacer. Mirá mi colección de autos. ¿Querés armar un castillo? ¿Hacer algo? Hasta que apareció Molécula. Es un siamés. Me levanté para abrirle la ventana, pero antes observé una cosa que me llamó la atención. Molécula lo miraba fijo a Demetrio como hipnotizado. Ya abrí la ventana y saltó de un salto no, molécula, pero no le hizo nada. Y es raro porque en general es arisco. Después de eso, como por arte de magia, nos pusimos a charlar sin parar toda la tarde. Juanba y Demetrio charlan bajito. Juegan con una pelota. ¿Te puedo preguntar algo? Sí, claro. ¿A vos te gusta, Guille, no? Mm, sí, pero... No me importa, además se nota que gusta de vos No sé, José y Lu sí se gustan Ya me había dado cuenta La que seguro gusta de vos es mi hermanita Los dos se ríen Entra Jime ¿De qué se ríen? De nada, de nada Bueno, dice mamá que vayan a tomar el té ¿Vamos Demetrio? Vamos los Osaren. Hora libre. Desde la comunicación hace de escuela. Hora libre. 10 años de radio Terral. Bueno, estamos en hora libre eh, Nosotros vamos cambiando de equipo Y bueno, ahora los chicos me van a contar Cómo está conformado el grupo Así les recordamos a la gente ¿sí? eh, Quienes estuvieron trabajando A ver, nombre y apellido Camila Gómez Nombre y apellido, muchacho A ver, por favor, nombre y apellido Mauricio Huanca Abigail Céspedes Abigail Rojas Bautista Picón Badra Pérez Bien, pueden usarlo, lo que pasa es que no no pueden tironear el cable Fíjense si les llega o no ¿Sí? Ahí tienen una, un auricular para poder eh, escucharse A ver, nombre de quienes estuvieron trabajando Juan eh, juan va relator ¿quién hizo en esta parte? ¿Eh? Bautista, Bautista. Bautista eh, Martín Bien, Bien. Y... después estaba Juanba, que era el personaje, ¿no? Sí. sí ¿Demetrio? ¿Quién le puso la voz a Demetrio en esta escena? <coughs> Matías, Matías. <coughs> Mirá, y Jiménez de Badra, Badra, Badra Pérez. Bien, me olvido de alguien, los dos, dice, de nada, de nada habían dicho. ¿Quiénes eran esos los dos? <risa> Juanba y Juanba y Demetrio. Ah, esos dos juntos. Muy bien. Bueno, una escena larga, che, complicada hubo que actuarla, ¿no? Sí. sí. ¿Con quién trabajaron las actuaciones? Con, con la mar... con, con Liliana. Liliana. Eliana, la señora de teatro sí. sí Muy bien Bueno, está bueno, Che La verdad es que me parece que a la gente le está gustando lo que estamos haciendo eh, Han trabajado mucho, ¿no? Sí ¿Cuánto tiempo les llevó grabar esta escena, eh, se acuerdan? Tres. Dos meses Dos meses ¿Dos meses estuvieron trabajando en las escenas? Sí Entre la lectura, la grabación, sí. los sí. ensayos Sí Bien Bueno, vamos a ir terminando este bloque Nombre y apellido de cada uno de ustedes Para que la gente sepa quién hizo este programa Nombre y apellido Badra Pérez Bautista Picón Abigail Rojas Abigail Céspedes Mauricio Bucaram Camila Gómez Bueno, nosotros escuchamos un poquito de música De pies a cabeza Maná y Nick Jar. Y ahora volvemos con más Hora Libre Hora Libre Hay ya, <manyan> look at the body, I now look you te verá? Venendo lo que lo que ves, ves, ves en tu mesa ¿Quién te hará el amor con luna y play Bien, ahí escuchábamos un poquito de música. Nosotros estamos en Hora Libre, yo le cuento a los oyentes que como siempre, Hora Libre sale en vivo y en directo ¿sí? desde los estudios de La Milagrosa FM 100.9 Radio Comunitaria, Educativa y Cultural y también nos pueden encontrar en la Red falco el Foro Argentino de Radio Comunitarias. Queremos mandarle un fuerte, fuerte abrazo a toda la gente que forma parte de la Red Farco en especial a FM Educativa 92.3 de Río Gallego, Santa Cruz FM La Nueva, Formosa Capital FM La Posta de Moreno, Provincia de Buenos Aires FM Raíces de La Plata, Provincia de Buenos Aires, Radio Comunidad Villalugano, Ciudad de Buenos Aires, Radio Cultura de Santa Fe, RadioCulturaSantaFue.com Wordpress.com eh, Radio El Aguilar, Comunidad El Aguilar De la provincia de Jujuy Radio Luna Azul, Humahuaca, Jujuy FM Mural, Chipolete y Río Negro FM La Chicharra, 88.7 de Goya Provincia de Corrientes A la gente de FM Raco, raco provincia de Tucumán FM El Zorzal, de Zapala Provincia de Neuquén que nos Todas las semanas también nos repiten La gente de FM Boedo, Ciudad de Buenos Aires Que tienen otra versión de Era Libre Sí Eh, radio Libre 103.5 de Puerto Madryn, Radio 103.5 pero de la Escuela Técnica Agropecuaria del Departamento de La Valle, Provincia de Mendoza Radio La 2 de Azul Provincia de Buenos Aires y por supuesto un fuerte abrazo a todos los oyentes que forman parte de eh, Radio La Milagrosa que nos permiten salir en vivo y formar parte de la Red Farco, así que a todos ustedes eh, les damos las gracias también por permitirnos eh, sumarnos en sus tardes en sus mañanas ahí eh, de Radio Escuchas. Bueno, tenemos cambio de equipo, así que quiero que los muchachos Nachos, se acerquen mucho al micrófono, me digan nombre y apellido, por favor. Nombre y apellido. Matías Ramírez. Ignacio Acosta. Bien, mucho más cerca, Ignacio, estás como muy lejos. Las niñas, nombre y apellido. Abigail Céspedes. Camila Gómez. Michelle Gutiérrez. Bien, ahí se los escucha bien a todos. Ahora vamos a escuchar una escena que es la escena número 9, ¿sí? Habían eh, practicado esas escenas con la profe de teatro, habíamos dicho. Sí, sí todas todas las escenas. ¿Y después con quién grabaron? Con, con, el, con el profe, el profe. Me lo señalan. Néstor. Con, el profe. con Néstor, Néstor cordés Néstor. Néstor que es parte del equipo Rec, Red de Escuela y Comunicación con los que hacemos radio y hacen la, la producción de este programa de hora libre, ¿no? Eh, ¿Habían hecho radio antes ustedes también? bueno no habías hecho? No. no. ¿Y cómo te sentís acá? <ríe> con calor <ríe> ¿Contenta de estar en la radio? ¿Sí? Me, pero hábleme sí. Claro, me hace señas Me, me baje me, la cabeza <ríe> Bueno, a ver ¿qué, ¿Con qué nos vamos a encontrar en la escena número 9? ¿Alguien se acuerda de qué se trata esa escena número 9? Sí en la escena número 9 estaba eh, El papá, la mamá Demetrio, Demetrio y la abuela Y la, abuela y la tía Eularia Uh -huh. Bueno, la escuchamos y me cuentan bien quién hizo cada uno de los personajes, ¿les parece? Sí. Dale, buenísimo. Yo sé lo que sentíse diferente, pero también sé que por una u otra razón todos nos sentimos diferentes. Alguna vez por eso podemos entendernos, lo sé porque yo misma tengo una muy buena amiga que me acepta como soy, eso es lo que quiero decirle a Demetri, Demet, Dimitro, lindo. Lo llamo a los gritos. Vení, es que decía. Tengo muchas cosas que contarte de mi viaje. Empieza a sacar fotos de su cartera. Mira acá, está Chichi probándose sombreros en un negocio en Venecia. Y acá... Interrumpiéndola. ¿Vos también? Eh, sí. ¿Y Tomás? ¿Sarencol? Tomé como tus padres, hasta los 20 años. ¿Y no te dan ganas de...? De darle una mordida a alguien... Y sí, de vez en cuando, pero me contengo y te aseguro que le pasa a todos. A los que son como nosotros y a los que no son también. ¿Y tu amiga Chichi? Ella sabe toda la verdad y somos amigas hace muchos, muchos años. Se asustó al principio, pero después se fue dando cuenta de que yo era la misma eularia de siempre. Una buena persona y nuestra amistad sigue desde entonces. ¿Y a vos te parece que yo puedo mantener una amistad? Pero claro, y no vas a dejar de ir a la escuela ahora que lograste que tus padres te manden. Entró el abuelo. Tío, te busqué por todas las casas. Tengo que contarte lo que me pasó ayer en la ciudad. Pero en realidad prometí no contar nada. ¿Qué pasó? Sí, tengo que contártelo. Y contá, abuela, dale. Bueno, bueno, es que me encontré con la mamá de Lucila. ¿Mi compañera Lucila? Sí, sí, dice que todos tus compañeros quieren venir a verte y hacer una fiesta acá. ¿Una fiesta? ¿Una fiesta? una fiesta. ¿Puedo venir? Puedo darle. Sí, ¿tenés ganas? No, es que no tenga ganas, abuela. Es que no sé. Demetrio, no le tengas miedo, ni a ver vences. De cómo sos. Venir de una familia de vampiros te hace entender ciertas cosas que los simples mortales no pueden entender. Ya vas a ver, algún día te va a servir. No sé. Vamos. Dale, ya vas a ver. Hora libre. La comunicación hace escuela. Bien, ahí escuchamos eh, la escena número 9, ¿no? Sí. ¿De qué se trataba esa escena? Que eh, la abuela le dijo la mamá de Lucila que iban a hacer una... No, que quieren venir todos sus compañeros a venir hace hace a hacer una, ah, una hace fiesta no, de metro. Que, que su papá y su mamá eh, le dejaban todos los días eh, que los compañeros vengan a, a la casa. Por eso Bien. A ver, había una especie de fiesta que le iban a organizar, ¿no? Sí. sí. Y la otra cuestión ahí en una parte los diferencia de lo que son los seres humanos sí ¿Por qué? Porque son diferentes ellos Porque, porque eh, los porque ellos son vampiros y, y los vampiros chupan sangre Y los humanos no Bien Y la otra diferencia es No se ven en los espejos Sí <risas> ¿No? Bueno, estuvieron trabajando Yo quiero contar un poco A ver, quiénes fueron parte de este equipo Porque ya estamos promediando el final del programa Estamos en el aire con Chicho Leiva Ahí en la operación técnica Néstor Cortés nos está haciendo la coordinación de piso Ustedes tenían como directora de escuela A Cora vallido ¿es? Sí Bellido Bellido Bien, Gabriela González, Marisol Barreiro y Eliana Niglia Son las maestras que acompañaron, que estuvieron ahí, la bibliotecaria, ¿no? Sí. Y la profe de teatro, con la que estuvieron trabajando las actuaciones Sí, sí. Perfecto Bueno, a ver, vamos a escuchar ahora una escena más Sí ¿Se ¿Sí? sí. acuerdan de qué se trata esa última escena? Mm, no mucho mm, no, no. Es la última, es el final La última la, Lo último de todo, ¿no? Ya se nos cierra La, la 12 la, la, la 12, me dice el número sí Bueno, escuchemoslo y después comentamos cómo se hizo Vamos Ayer vino Juamba Y fue increíble Me puse re contento Que conociera a Rauch Y que se animara a montar en él Creo que algo sospecha, pero eso no parece ser un problema. Para él, y yo ya decidí que no quiero vivir más, se me ocultó. Entran los padres de Demetrio. Demetrio, ¿puedes invitar amigos a casa cuando quieras? Sí, y si sí, algunos se dan cuenta de que en nuestra casa no hay espejos, mala suerte, ya veremos. Se escucha el timbre de la puerta. Demetrio, llegaron los chicos ¿Cómo? Es la fiesta sorpresa ¿No dijeron que podían imitarlo cuando quieran? Entran todos ¿Pongo música? ¡Sí! Suena la música, los padres saludan a todos Ampiro o no, yo ya tengo decidido no perder a mis amigos y hacer una vida normal o lo más normal que pueda. No quiero enfrentarme al mundo, solamente quiero ser parte del mundo. Mientras tanto seguiré intentando descubrir quién es Demetrio Latocco. Derecho a la palabra Derecho a la lectura Derecho al juego Derecho a la educación Derecho a que se escuche tu voz Derecho a la comunicación Hora Libre Donde la escuela hace radio Muy bien, vamos, vamos, vamos, terminando ¿Quién hizo ahí de mamá y quién hizo de papá? ¿Quién hizo Mi, de mamá? Michelle Michel hizo de mamá y Ignacio, Ignacio hizo de papá Muy bien, ¿y la abuela? Es Camila Camila Gómez Camila Gómez, Camila Gómez. Y después, y, eh, hubo voces de chicos, ¿no? ¿También? ¡Sí! ¿Quiénes hicieron? ¡Nosotros! ¿Todos ustedes Nosotros. eran todos juntos? ¡No! Sí. ¿Y Demetrio quién estuvo? ¿En, en este, ¿Siempre es el mismo? ¡Sí! ¿Sí? sí. sí. ¿Es Agustín? ¡Sí! Mm, no nos acordamos a quién hizo Demetrio, me parece ¡Matías! Bueno. Ma ah, ¡Matías, Martín, Martín, Martín, Martín, Martín, Martín Demetrio, y Diego! Y ¡Diego! Ma Martín. Martín y Diego son eh, Relator Ah, son hicieron de relatores, muy bien Bueno chicos, acabamos de escuchar ahí la fiesta final ¿Qué pasó en esa fiesta final entonces? Fue que todos que, No, todos, eh, sí. la abuela No, la abuela le, Les digo Les invitó a todos los compañeros de Demetrio y Para que vengan a la casa y, Sí Y le hagan una fiesta Y la abuela puso música y Todos empezaron a hablar Bien, contame ¿Y cómo termina el cuento? ¿En esa fiesta qué pasa? Que eh, sí. Al micrófono que, ¿Cuál es la sorpresa? Que lo hicieron la, la fiesta Y Ajá. que reunieron a todos los hijos Que lo juntaron a todos Y él estaba sorprendido, ¿no? Sí. sí ¿Por qué era tan importante que vayan ellos? Porque para vale. que Metro Eh Tenga eh, compañeros sí. Al micrófono, porque nunca tuvo compañeros ¿Dónde? En la, la escuela y en la casa En la, la, casa, casa, la calle y nada Y en, las, y en nunca la... Nunca tuvo amigos sí. Bien, ¿les gustó el cuento? ¡Sí! ¿Estuvo sí. bueno? ¡Sí! Bueno, buenísimo, recuérdame nombre y apellido que ahora vamos a cambiar de equipo Así que nombre y apellido, por favor, bien fuerte Michelle Gutiérrez Camila Gómez Eh... Abigail Céspedes Firmacio Acosta Matías Ramírez Nosotros vamos a hacer el cambio de equipo un segundito si sí, escuchamos un poquito de música un poquito y volvemos con más horario Libre febrero Medellín o Buenos Aires Cierro los ojos y pensarte se me ha vuelto inevitable no quiero ser todo en tu vida Tampoco lastimar tu orgullo Y tengo alguna que otra deuda Por hacerme un poco tuyo Un poquito tuyo Aunque digan que no soy tu tipo Este amor yo lo acredito Ante un juez Un poquito tuyo Aunque piense que yo estoy rayado Solo estoy enamorado Y no lo ves Y no me ves Que en la noche ando yo buscando Y tú pensando en otra cosa y no me ve y aunque digan que lo nuestro es un fracaso prefiero comprobarlo yo en tus brazos Qué fácil es fácil decir porque no saben que es la moralidad tiene la clave Hay gente que le gusta hablar de afuera y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 No le des más vueltas a la vida No nos queda pasada Bien, estamos en el aire de libre Ya nos queda poquitísimo tiempo Así que quiero saber nombre y apellido de cada uno de ustedes Pónganse los auriculares para escuchar un poquito Cómo viene saliendo el aire Nombre y apellido Jael. Ay, no me lo cuenta a mí, cuéntele al micrófono Jael Gutiérrez Muy bien, Jael Nombre y apellido Máximo. Muy cerca, estás muy lejos tenés que poner, Máximo Ahora sí, ahí se te escucha bien eh, John No mía, pasa No mía, pasa Leonel Limachi No, se acerca mucho, mucho al micrófono Están como re lejos ahí, ellos están como re cómodos Derechitos y pegados al micrófono Leonel Limachi Ahora sí Nahual Álvarez Bien, chicos, a ver, ¿ustedes que estuvieron haciendo? Eh, me contaron que ahí, aparte de hacer un radioteatro eh, Hubo gente que estuvo expresándose con el dibujo ¿Fue así? Sí ¿Me, me pueden contar cómo fue la experiencia? ¿Qué es lo que hicieron? Sí ¿Qué, ¿Qué es lo que hicieron? ¿Qué dibujaron? El auto de papá, la casa El auto de papá La casa de Juanba La casa de Demetrio Ah, se fueron imaginando cada uno de los lugares y las personas sí. a ver. Demetrio en el Demet colegio de Demetrio en la cama Mirá. Demetrio escribiendo a su diario A ver, ¿cada uno es una lámina entonces o lo hicieron en grupo? Entre todos Entre todos ¿Una gran lámina hicieron o una...? No, no cada uno un hizo Ah, entonces cuéntame qué hizo cada uno. A ver, ¿vos qué hiciste en tu lámina? ¿Qué dibujaste? El auto de papá. El auto de papá hiciste vos. ¿Vos? La casa. ¿La casa de Demetrio? Sí. Mirá, ¿vos qué hiciste? Yo no más pinté no. ¿Qué pintaste? El... Muy cerca del micrófono. Era la abuela de Blalia. Mirá, ¿quién dibujó a la abuela? No lo vi, son los que lo dibujé de la semana de Dios. Tenía ah, la figura, sí, digamos. No y vos te dedicaste a pintarlo. ¿Vos qué hiciste? Eh, Demetrio durmiendo en la cama. Mira tú durmiendo en la cama. ¿Ustedes? El cementerio. ¡Guau! Wow, mmm, ¡Qué situaciones hay ¿eh? para pintar! Mucha sombra, mucha oscuridad. usted? Yo solamente pinté nomás. ¿Y qué pintaste? Eh, la casa de Demetrio. Eh, la, cama... ¿La casa de Demetrio? Sí. Y la cama de Demetrio también. O sea que quisieron la casa, la escuela, el cementerio y los personajes en situación digamos, durmiendo bien, alguna reflexión, cómo fuimos terminando con después de pasar por este por, por este cuento que les dejó el cuento a ustedes en relación a la amistad, esto estar solo porque él estaba solo no es el momento y qué le pasó cuando te gustó amigos cuando lo fueron a visitar, cuando le hicieron una fiesta como se sintió él Feliz sí. Se sintió feliz Bueno, una de las Contento. primeras con, ¿Cómo? Contento Contento De hecho, cuando tenemos amigos ¿No nos sentimos contentos? Sí, sí. ¿Cuando festejamos? Sí. Sí. sí ¿Les gusta festejar a ustedes? Sí mira bueno Una de las cosas que me parece que está buena Es eso, ¿no? Saber que uno tiene derecho a tener amigos ¿Sí? Eh, chicos, nos queda un minutito nada más. Así que, ¿algo alguien le quedó algo para decirle a la gente sobre este cuento y sobre estas cosas? ¿Qué le dirían a alguien que quiere leer un libro y que capaz que dice, "No, a mí me da fiaca leer el libro". ¿Está bueno leer el libro? Sí. ¿Por qué está bueno? ¿Por qué les gustó? ¿Qué fue lo más lindo del libro? Cuando consigo, con, cuando se hizo amigo. Bien, cuando consigo amigos, está buena la historia, ¿no? Sí. Bueno, chicos, Aquel que quiera asomarse a la lectura Está bueno Buscar ahí algún libro, algún cuento Alguna cosa que nos incentive a pensar un poco ¿Les parece? Sí. Recuerden el nombre y apellido de cada uno de ustedes Empezando por ustedes, señorita El Gutiérrez Maxima Schmidt John Cesar Daniela Limachi Buena, Mi nombre es Cristian Gauna y esto es Hora Libre Nosotros les decimos hasta la próxima semana Cuando ya, bah, no, hasta el año que viene no Ya ya terminamos este año eh, La versión de Hora Libre eh, Vía Farco, así que queremos Agradecer a la gente también de La Milagrosa Claro, nos hemos olvidado que ya termina en Noviembre, así que ustedes son El último programa del 2018, chicos Muchísimas gracias por venir Este aplauso es para ustedes, nosotros les decimos hasta el próximo Encuentro, cuando en el 2019 Digamos, esto es Hora Libre Chau, fuerte